Hemos estado generando un proyecto nuevo para la escuela secundaria, un proyecto que generamos desde el año 2015 y durante todo el año pasado. Una parte importante de esta etapa fue acompañada por el gremio y creo que al no haber eh, prosperado la solicitud del gremio el año pasado, en la última parte, la solicitud de un aumento salarial, ellos han decidido ponerse en esta postura. este Pero creo que en el fondo todos sabemos que la Buena, podría cumplirse tranquilamente con la posibilidad que dice la resolución 4404 de que dejen que la gente elija. Como no están dejando que la gente elija, no están dejando que la gente entre a decidir libremente evidentemente porque el gremio cree que los docentes de secundaria van a elegir por sí, por eso no los dejan ingresar. A mí eso me preocupa, me parece una contradicción muy profunda el gremio que tiene que defender a los trabajadores hoy les impida tomar un cargo teniendo en cuenta cómo comenzamos ahora en el mes de febrero, teniendo en cuenta que usted rechace el 17% del incremento de, de que quiere otorgar el gobierno? Va a haber una paritaria, ¿no? Va a haber una paritaria, este no hay que dar nada este por cerrado. A mí me parece que el diálogo siempre es posible. Va a haber una invitación a la paritaria, podemos conversar. Eh, creo que eh, nosotros hemos dado muestras sobradamente, del 2014 en adelante, que el diálogo es posible. Sería una pena que el gremio clausturara eso este porque le parece que no va a poder encontrar eh, un camino de diálogo con nosotros. El gremio dice que el proyecto de reforma de la ley de, de reforma del sistema de nivel medio perjudica al consentimiento. Por eso le están haciendo el bloqueo. No lo relacionan directamente con la paritaria, como usted dice. La verdad es que eh, yo creo que que sí lo relacionan porque el gremio sabe sobradamente que no perjudica. Imagínense ustedes que es un sistema que genera en cada una de las escuelas entre un 25 y un 30% más de horas cátedras. Eso nunca puede perjudicar, por el contrario, aumenta la cantidad de trabajo disponible en el sistema completo de cada una de las regionales. No mirando por escuela aisladamente, sino mirando en el comportamiento ...y como sistema también con el resto. El total de las escuelas son 294... ...y me parece que es reducir la discusión planteada de el mundo. Creo que el gremio sabe que es muy bueno... ...si no lo fuera no necesitaría ponerse en la puerta... ...porque nadie iría directamente, no necesitaría ponerse en la puerta. ¿Por qué se ponen en la puerta para impedir que los profesores del secundario entren? ¿Por qué no atendieron en cada lugar donde la gente les dijo de ahí, déjenos decidir libremente. ¿Por qué no atendieron ante la posibilidad de eh, ser soberanos en la toma de decisiones? Evidentemente allí reside una y varias contradicciones que el gremio debería explicarle a los propios trabajadores de la educación cuando pasados estos momentos, hasta el 22 de febrero, no se pueden concretar en las asamblea y haya gente que se quede sin trabajo porque las fuerzas interinas no van a tenerlas, no se van a mantener. Entonces, aquí deberán rendir puertas. Nosotros hemos hecho constar en cada uno de los consejos regionales que quisimos hacer la asamblea y el premio la impidió. Lo hemos hecho con el notario público en cada lugar o con el juez de paz, de modo tal que quede claro quién es el que está impidiendo la toma de un puesto de trabajo. Recién usted decía que eh, están dispuestos a, a dialogar con donantes, sin embargo esta reforma se ha implementado por decreto e instalar un acuerdo precisamente con los docentes. Error, absoluto error de parte suya, periodista, porque esta modificación de la escuela secundaria está prevista en el artículo 37 de la ley 4819, una ley votada no, por unanimidad oh, no. sin participación de ustedes. La ley 4819 votada por unanimidad en el año 2012, tuvo la participación participación de toda la gente que quiso acercarse a los foros de discusión. Y la UNTER, sabiendo que esto es así, mira, no hay nada de la nueva escuela que no esté puesto en el artículo 37. La UNTER lo sabe sobradamente y acompañó, es más, presentó un hermoso asfixi acompañando esta escuela, esta idea, que eh, en agosto lo quitó de su portal luego de que la participación Todavía no lo sabemos, vamos a ir paso a paso, vamos a ver cómo se desarrolla esta etapa hasta el 22 de febrero y luego veremos.